unos minutos con eh, integrante de la comisión directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, eh, Melisa Orrego. Melisa, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Oh, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, bien. Melisa, ¿vos bien? Sí, sí, sí, trabajando, tratando de de salir adelante, la verdad, es que la situación es complicadita porque ya sabemos todos cómo estamos, eh, la verdad, el retroceso económico que ha tenido el comercio con este, la, con la pandemia ha sido eh, muy importante la eh, ha bajado mucho la rentabilidad de los comerciantes y bueno hay que hay que salir y, y ver cómo cómo podemos entre todos salir a flote bien eh, melissa eh, queríamos hablar con vos porque hubo una reunión de integrantes de, de la casi de la cámara con el gobierno provincial con funcionarios del ministerio de la producción para eh, Para hablar de cómo se sale de esta situación eh, y el acompañamiento que están teniendo de parte eh, de la provincia, ¿qué nos podés contar de ese encuentro? Sí, bueno, la verdad es que les llevamos algunas propuestas como para trabajar en conjunto. Siempre nos han acompañado. No, por suerte hemos tenido bastante apoyo de, de la parte gubernamental, tanto de, del Ministerio de la Producción como de algunos otros organismos. Y en, en esta reunión eh, se trató mucho de hacer hincapié eh, en hacer una fuerte campaña publicitaria, en el apoyo al horario, al horario corrido, a, a cuidarnos entre todos y sobre todo al, al consumo local. A que la gente se, se vuelque al comercio local, la, al comercio de cercanía. Eh, la verdad es que, es que necesitamos que, que haya una fuerte concientización del ciudadano. Melisa, ¿qué propuesta les llevaron ustedes? ¿Fueron estas o, o esto es un consenso que han arribado? No, nosotros les llevamos esta propuesta y algunas otras más en, en, el, en la parte económica. Y bueno, por ahora vamos a arrancar con esta, que es una fuerte campaña de concientización a, a la ciudadanía en el consumo local, que hace una rueda comercial eh, más amena porque entendemos que hay mucha competencia desleal entre eh, tanto en, en la parte de el comercio no establecido y eh, todo lo que es venta ilegal y eso hace la caída del consumo y aparte la, la verdad es que te, tratamos de mantener las fuentes laborales que es lo que más no, nos compromete a nosotros como comerciantes con nuestros empleados mm. queremos cumplir y bueno y si si necesitamos Necesitamos el, el apoyo de, de todo el de todo el consumo para, para poder salir a flote. ¿De alguna forma la ampliación de horario eh, trajo algún beneficio? Sí, eh, nosotros hacíamos hincapié en el horario corrido, porque entendemos que la pandemia y como está la situación sanitaria, eh, en, en invierno se nos hace eh, más difícil, creemos, de controlar como está la parte eh, de, de salud, queríamos uh -huh. un recorrido más que nada para, para que nuestros empleados y nosotros disminuye, disminuimos costos, eh, tiene tenemos beneficio de llegar más temprano a nuestros hogares, la circulación va, eh, disminuye, eh, y pedíamos la ampliación de horarios en comercios de cercanía, eh, uh -huh. tanto en despensas de barrios, que eso favorece mucho al consumo de de las despensas y de, y de los locales de los de, que no son del centro y, y pedíamos que por favor la parte obviamente gastronómica vuelva a funcionar porque hace que el consumo se masifique no solamente tanto para la parte gastronómica sino para toda la otra parte comercial, ya sea la parte de, de indumentaria, de calzado, porque uno al tener acceso a a salir, a, a tomar algo, ya pasa la peluquería, te arreglás, te compras un zapato, te, te vestís, te consumís claro. en, en, en uh -huh. todos los otros comercios. Eh, melissa por ahí no es tu rubro, pero por ahí has escuchado el comentario de, de los colegas comerciantes. Eh, ¿Va a haber ayuda de parte del gobierno provincial para que los restaurantes puedan este, cerrar un poco los decks, esos que están al aire libre, eh, y calefaccionarlos para que puedan funcionar con más gente? ¿Tenés información de eso? Sí, están trabajando, hubo una fuerte campaña del Gobierno Nacional, eh, uh -huh. que va a salir una línea a través del, del Banco Nación, que ya está implementándose, eh, que es hasta 3 millones y medio de pesos, si, no, mal, si no, mal no recuerdo, uh -huh. y a nivel provincial se está trabajando en conjunto eh, con el Ministerio también de la Producción, para una línea de... De, de, del estilo de compre pampeano que salió en su época, que tanto las empresas locales o las industrias locales eh, presentan un proyecto determinado para que eh, los gastronómicos eh, tengan acceso a determinada de, de, de, de, de calefacción mm. eh, con productos locales. Entonces, como una... Eh, yo si tengo un comercio, para explicarlo mejor, si yo tengo un comercio gastronómico, puedo ir a una industria pampeana Y tengo un beneficio, tanto en cuotas, sino en el monto de lo que me va a salir eh, a calefaccionar mi mi, mi mi restaurante o, o mi bar. Ah, eh, bien. Eso es eh, un trabajo que se está haciendo tanto del Ministerio como de las Cámaras y eh, también hay un beneficio económico tanto para eh, por, por, el, por el intermedio del Banco de la Pampa, una tasa de un 9%, si no, mal no recuerdo. Ah, o sea que también va a haber este, un subsidio a la tasa por parte del Banco de la Pampa. Eh, claro, o sea, hay industria pampeana que se dedica a calefaccionar ambientes y eh, la idea es que el, el gastronómico lleve la propuesta a la industrial y a partir de ahí obtenga un beneficio con el Banco la Pampa, el crédito y la tasa subsidiada. Sí, o viceversa, o la mm. industria recibe un proyecto determinado ah. a la parte de gastronómica, puede claro. ser al revés también. Bien, sí. bien. bien. Eh, la verdad es que se está trabajando en eso, es como un pool de compras vendría a ser, claro eh, o como el compre pampeano de, de, de, la, de, las, de los gobiernos anteriores. Claro, y eso permitiría que se calefaccionen los DEC que están al aire libre, eh, se cierren eh, y se permita et, la actividad con más gente a, al aire libre. Sí, sí, y aparte que la ciudad tiene una impronta diferente, que ya este año uh -huh. ha cambiado muchísimo con los DEC... Los DEC que le propusimos a la municipalidad, la verdad que salieron hermosos porque la fiesta está iluminada, la gente puede consumir y puede estar sentada al aire libre. Uh -huh. eh, tiene otra impronta Santa Rosa desde que tenemos de Todo el mundo que viene desde los pueblos, hay muchos clientes de, de ciudades locales dicen cómo ha crecido en la parte gastronómica Santa Rosa. Y bueno, eh, ojalá que podamos seguir creciendo como capital de provincia, nos beneficia a todos melissa te consulto si han podido hablar de la tienda virtual, digamos, esta propuesta para que todos los productores y productoras pampeanas eh, tengan su, sus servicios en, en la plataforma, en la eh, bueno tienda La Pampa. Eh, ¿Tienen alguna opinión al respecto? si sí, esa plataforma se largó el año pasado en plena pandemia, eh, se largó tanto una municipal como una provincial, y eh, es muy difícil eh, ayornarnos nosotros como comerciantes y dedicarle tiempo. El asesoramiento es muy importante y por ahí eh, el comerciante vive tanto el día a día y está atrás del mostrador que no le dedica el tiempo suficiente por ahí a, a esta nueva forma de vender que realmente uh -huh. es muy, muy importante. Eh, el beneficio, eh, la plataforma existe, eh, es buena... Eh, pero bueno, necesitaríamos un acompañamiento más eh, para que para que el comerciante pueda trabajar con esa plataforma. Eh, la verdad uh -huh. es que la mayoría de los comercios son pequeños, son unipersonales o, o a lo sumo de entre uno y cinco empleados y, y no dan abasto y, y para poder gestionar, trabajar, mantenerse y a la vez... Eh, implementar esta herramienta que es muy buena, es muy, muy buena, pero necesitamos eh, por ahí un acompañamiento más del Estado para que cada comercio pueda hacer tener un seguimiento de alguien que que lo capacite en estas nuevas eh, formas de comercialización. Claro. Eh, melissa la última que, que te hacemos. Eh, el horario de comercio eh, corrido, eh, ¿la gran mayoría del comerciante santarroseño se adaptó a eso o, o no? ¿Cómo, cómo, eh. ¿Si me puedes dar un porcentaje o...? o... Uh -huh. Sí, mira, nosotros tenemos alrededor de 180 comercios adheridos al horario corrido, uh -huh. eh, tenemos un mapa virtual desde la cámara que vos te, te, te ingresas a la página de CACIP y ves los comercios eh, geolocalizado que hacen horario corrido hasta las 6 de la tarde, incluso la cadena, las cadenas de electrodomésticos también abren hasta esa hora, hasta las 18 horas, uh -huh. Y creemos que en estos dos meses que vienen, son horarios fríos, días sí. fríos, ya viene muy, se, muy, muy frío. Se viene, se viene el frío encima esta semana. Se viene el frío, lamentablemente. Sí. Eh, la circulación va a bajar y se reduce mucho el horario. Entre las 6 de la tarde y las 20 horas, de las 18 y las 20, el público no está saliendo tanto. Eh, sale del trabajo, hace sus compras y ya se va se va a la casa. Hemos notado que el, comer que el cliente, Eh, es mucho el cliente que vive en zona quintas, entonces uh -huh. una vez que llega a su casa no vuelve al centro uh -huh. entonces por eso apuntamos más al horario corrido porque creemos que es una comodidad tanto para nosotros como comerciantes que volvemos más temprano a casa y consumimos menos luz y hacemos que nuestros empleados también puedan llegar a a su casa temprano, disfrutar de una película o empezar a cocinar un poquito más temprano. Claro. Uh -huh. eh, bien, Melissa, no sé si quedó algo eh, que nos quieras contar, decir. Si no, gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, no, la verdad es que estamos bastante trabajando mucho, le estamos poniendo mucha energía a esto, a, a poder salir eh, de esta situación y ojalá que, que la parte sanitaria no nos pegue otro golpecito para no cerrar y, y seguir trabajando como como como podemos y como como queremos como mejor, con, con mejores ventas por supuesto. Bueno, bueno, ojalá que sea así. Sí. Eh, gracias Melissa, que tenga buen día. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien.